Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. En momentos más se va a estar incorporando mi amigo, un hombre que sabe y mucho de la actividad, Luis Parpacelli. Vamos a tener eh, mucha información. Eh, ya estamos eh, comenzando. Bueno, eh, toda la información. Eh, ...que va a estar eh, siendo volcada en esta edición número 70... ...en la que, bueno, tuvimos eh, una jornada en la que Alejandra Oliveras... ...se consagró triple campeona del mundo... ...enfrentando a mexicana Jessica Villafranca... Eh, ...seguramente vamos a estar desarrollando toda esta velada de box... Eh, ...también tenemos información... Eh, ...que nos llega desde Estados Unidos... ...de la mano de Pablo Sarmiento... Eh, ...vamos a estar también comentando... ...todo lo que fue... Eh, esa gran, ...ese gran festival... ...que se sucedió en el Sedén... ...número 2 de Casero... ...en la provincia de Buenos Aires... Eh, ...y como siempre... ...vamos a estar con el anecdotario... Eh, ...Luis Parpacelli va a estar... Eh, ...dando... ...una referencia... ...y recordando... ...al zurdo lauce de la mano... ...de Enrique Sánchez... ...gracias Enrique por la colaboración... ...con esta información para, para Luis... ...que va a estar eh, comentando él... Eh, ...también... ...hay una nueva... ...una nueva pelea que va... A ...tramitar... Eh, ...el oriundo de Villa Gobernador Galvez... Eh, ...Bermúdez... El, ...el chico Bermúdez va a estar combatiendo... ...con el Puma Santillán... ...en una, en una pelea... ...bastante difícil... Eh, eh, Bermúdez, quien ha comenzado su carrera, como digo yo, eh, al revés, eh, combatiendo con todos los mejores, eh, en alguna oportunidad le ha ido bien y, y en la mayoría de las veces se le ha hecho cuesta arriba esta decisión de, del cuerpo técnico de llevarlo de esta manera, un chico que venía muy bien perfilado eh, desde su carrera amateur, pero claro... Eh, le tocó arrear con los más difíciles, eh, ha peleado con Jonathan Barros, eh, con Brisuela, bueno, con una, una cantidad de boxeadores que seguramente le ha costado enfrentar eh, también, eh, bueno, ha enfrentado a Patricio Pedrero, Domingo Vilpán. Eh, bueno, vamos, vamos a estar un poco comentando lo que es la carrera de Bermúdez y cómo, cómo va a enfrentar al Puma Santillán. Un hombre que, que se sabe siempre... Es un guerrero del ring el Puma Santillán, es, lisa y llanamente. Es un muchacho que siempre está muy bien preparado. Eh, alguien que tiene hambre de gloria. Y que seguramente va a estar dando un gran espectáculo frente a un Bermúdez que sabemos que tiene la mano muy dura pero que claro, eh, no está parando los golpes que, que vienen de, desde el pupilo eh, que tiene enfrente y entonces eh, la cosa, bueno, se está haciendo cuesta arriba eh, también tenemos información, bueno, Claudio Tapia va, va en febrero por el sudamericano el hombre que enfrentara a, a Pablito Barbosa, justamente aquí de la ciudad de Rosario vamos a estar también eh, contando todo lo que va a ser el futuro de Tapia un gran boxeador Un boxeador que quizás, eh, si se hubiese cuidado un poquito más, eh, hubiera, eh, eh, o estaría hoy en día en los primeros planos. Pero bueno, está um, tratando de, de trepar ahí en los primeros lugares del, del ranking argentino y por supuesto eh, va a estar combatiendo por una corona sudamericana que, que hoy por hoy está un poquito deslucida tanto la, bueno, la, la faja eh, argentina como la Sudamericana, se han eh, venido un poquito abajo por, por todos estos títulos latinos eh, que, han, eh, que han largado o han dado las diferentes eh, entidades a nivel mundial, tanto la Organización Mundial de Boxeo como el Consejo Mundial de Boxeo, no así la Federación Internacional de Boxeo. Eh... Eduardo Corti, fabricante de los equipos más perfectos para boxeo, modelos Corti. Y cuando decimos modelos corti, no olvide que en todos los rings siempre se impone corti. Cuando hablamos de guantes en todos los eh, tipos, cascos, protectores, botitas altas para training y combate, eh, rod de chambre, mallas y buzos, coquillas, testiculares, reglamentarias, protectores bucales, sustier... Puchinbol y, por supuesto, peras y movimientos. Bolsas de arena, rings completos, cuerdas para saltar, vendas elásticas, soquetes y todo para el boxeo. Pida catálogo ilustrado con precios especiales para clubes y pugilistas. Al interior se despachan en el día girando el importe y agregando para el flete. Pídalos en todas las buenas casas del ramo. Y si no lo tiene, a Eduardo Corti, calle Julián Álvarez 1130, Teléfono 548721, Buenos Aires, Exposición y Ventas, Galería Luna Park. Muy buenas noches, mi nombre es Luis Parpacelli y este es un mensaje publicitario de Eduardo Corti, la marca más famosa de implementos para boxeo de la República Argentina hace muchísimos años. Tan es así que esta publicidad data del año 1958. Hola Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. Como Pero siempre sí, sorprendido, sí. Eh, usted me entra por la puerta acá en el, en el estudio de la 88-9... ...y se apareció con, con, con esta agenda, bueno, eh, realmente del año 1958... ...58, ¿eh? implementos corti. Usted está para hacer cuenta? publicidades del recuerdo, me parece. Eh, sí, estamos. El, el recuerdo, la memoria, es importante en todos los órdenes de la vida... Y muchos de nuestros oyentes a lo largo y a lo ancho de la patria, en este caso porque se trata de Corti, la marca nacional, este, puede hacer que algunos este, se pongan más que nostalgiosos. Y siempre vamos a tirar un par de, de, de datitos vinculados a la historia. ¿eh? Me pareció eh, muy rica su apreciación con relación al mendocino Claudio Tapia. Coincido 100%, Damián. ¿eh? Sí, me parece que Tapia... Eh... ...si hubiese tenido un poquito, si hubiese estado más apegado al gimnasio... ...hoy por hoy estarían eh, quizás eh, trepando en el plano internacional... Uh -huh. ...pero bueno, esos altibajos de, de abandonar el gimnasio... ...hacen de que se produzca ese retroceso eh, en la escala a, a nivel mundial, digamos... ...y me parece que Tapia, bueno, vamos a ver cómo sale con esta, esta corona sudamericana... Eh, como decía Luis, estuve haciendo un, un poquito, un bosquejo de toda la información que tenemos para desarrollar en esta edición. Número 70, Luis. 70. Eh, número parejito. Ah, 70. 70. Eh, y vamos ¿Quién por, diría? Por más, eh, ¿sí? Y vamos por más. Bueno, eh, decía el comienzo de esta edición, Luis, que va a estar combatiendo el Puma Santillán. Eh, un no, hombre no. amigo de Boxeo Planeta Tuvimos la posibilidad de charlar con él Charlamos Una con vez que el... estuvimos en, en Villa Constitución Si mal no recuerdo sí, señor. Eh, Va a estar combatiendo con Gustavo Bermúdez Gustavo eh, Bermúdez Hacía la referencia de la carrera de Gustavo Bermúdez Me parece En mi apreciación, Luis eh, Que lo han hecho Combatir con, con los mejores y, y es una lástima Porque es un chico que lo hemos visto Crecer en, en, en la faz amateur eh, ha estado, bueno, de la mano de Luciano Ploner Haciendo una, una cantidad de combates en el plano amateur Y que le ha dado grandes resultados Tanto a, a Luciano Ploner como técnico, por supuesto Y también a, a este chico, Gustavo Bermúdez, oriundo de, de mi ciudad, de Villa Gobernador Galvez Hermano eh, de... Hermano de Daniela Bermúdez sí, señor. Eh, Pero primero... Hizo una gran carrera él y después uh -huh. se dio a conocer bueno, la, la chica Daniela Bermúdez, por supuesto, eh, con un, un gran prospecto en el plano uh -huh. femenino. Pero hoy nos trae bueno, eh, lo que es eh, la carrera de Gustavo Bermúdez. Eh, vamos a tener la posibilidad de, de sacarlo eh, a Gustavo Bermúdez aquí en la 88.9 porque me parece que bueno, vamos a tratar de, de ver a ver qué opinan ellos... Eh, ¿Cómo van a seguir con esta carrera? Vamos a ver cómo se, se sucede esta, esta pelea que está prevista para el 14 de enero en Montermoso, provincia de Buenos Aires. Este será el escenario de este Así gran es. combate en la que Leopoldo, el tucumano, el Puma Santillán, eh, que viene con un palmarés de 18-7-0, eh, va a enfrentar a Gustavo Bermúdez, eh, quien ha perdido sus últimos dos combates eh, ...claro, le tocó... Mmm, ...combatir con Patricio Pedrero... ...en la que perdió por... ...en dos... Sí. ...y con Hernán eh, Carrizo... ...en la que perdió por descalificación... ...venía perdiendo sí. ampliamente el combate... Sí. Eh, ...Gustavo Hormúdez tiene la mano muy pesada... ...muy pesada... ...donde uh -huh. mete la derecha... ...en cross, tiene un cross fulminante... Eh, ...lo ha sufrido Brizuela... ...lo, lo sufrió Carrizo... Todos. ...en la que lo tiró... ...y si no hubiese sido que le pegó en el suelo... Hoy estaríamos hablando de un Gustavo Bermúdez ganador en una pelea cambiante. Recuerdo esa instancia y fue en el centro del cuadrilátero, si mal no recuerdo. Se apresura y le pega en la nuca. Claro, tiró dos golpes sí, de sí, más sí, cuando sí. el boxeador estaba Exacto. en el suelo. Y, y por supuesto, el, el uh -huh. árbitro no lo dejó pasar y lo descalificó. Lo descalificó. Eh, pero bueno, eh, esta va a ser un, un gran combate. Esto va a ser el 14 de enero este próximo 14 de enero, están enmarcados los dos en la categoría ligero, va a haber un título en juego, y como decía recién, dentro de estos eh, títulos latinos que han largado las diferentes entidades, va a estar en juego el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. Bien, eh, yo considero como vos que hay promesa de, de, de buen combate, y eh, solía decirse antes, y creo que no ha cambiado en la jerga boxística, que hay boxeadores que cuando no son bien llevados se dice que se lo apuran ¿Eh? hay, hay, hay casos pero en cantidad en la historia del boxeo nacional e internacional donde se lo apura demasiado al pugilista que tiene condiciones y en lugar de beneficiarlo en realidad se los perjudica claro, en este caso yo, por la información que manejo Luis, eh, lo está manejando tanto a nivel la parte técnica como en la parte digamos de promoción lo está manejando el padre me parece que no se compatibilizan las dos funciones. Eh, no se puede hacer, una, hacer de promotor para un boxeador y también estar en, en la parte técnica. Me parece que sí. se confunde un poco y lo está sufriendo el chico. Uh -huh. Me parece que todavía es joven y tiene posibilidades de haber de, acomodado un poquito ese rumbo. Eh, habría que ver cómo, cómo se decide si el mismo boxeador o el padre claro. toman alguna decisión que pueda mejorar esta carrera de Bermúdez que hoy por hoy no digo que no le pueda ganar al Puma Santillán porque sabemos de que Bermúdez coloca bien los golpes pero el Puma es un guerrero del reino es un guerrero un tipo macanudo debajo del reino aparte las dos cosas esta velada va a tener lugar Luis en el gimnasio Polideportivo Municipal desde las 21 a 30 horas y será transmitida por Teis Sport en el combate de semifondo Va a estar combatiendo Gabriel Pitbull Ramírez, uh -huh. enfrentando al uruguayo eh, Richard Vidal, categoría semi-pesado. Estuve charlando con Aníbal, nuestro operador, el hombre que nos pone en el aire. Eh, Estuve con respecto, charlando con Aníbal. ¿Eligió eh, su tema musical? Eh, eh, sí, sí, no, eso lo dejo a discreción de Aníbal porque ah, sé bueno, del, sí, del sí, gusto... El muy buen gusto y de Aníbal. Coincidimos, por supuesto. Bien. Eh... Quiere que vayamos a la consigna, damos la vía telefónica, pero vamos a hacer una consigna... Tiene la consigna y le voy a contar del futuro de Manny Pacquiao. De Manny Pacquiao, muy bien, uh -huh. del filipino. Yo me voy a referir a Marcos René, el chino Maidana. Oriundo de qué localidad de la provincia de Santa Fe es el chino Maidana. Es fácil, pero muy fácil. Las vías de comunicación... 424 2769 es el teléfono de la 889 y por supuesto pueden enviar un mensaje de texto al 156 418 262 y eh, si me dejás Luis Sí, y el eh, ganador se lleva la remera de Olimpia Deportes. Eso lo tenemos que decir sí o sí. Un abrazo para Gustavo y para Walter que hace 70 programas y espero que por muchísimos más nos siguen apoyando. ¿eh? ...llevate la remera de Olimpia Deportes, participa, que esta consigna es muy simple, muy sencilla. ¿De dónde es oriundo? ¿De qué localidad de la provincia de Santa Fe? Marcos René, el chino Maidana. Decías, Damián. www.boxeoplaneta.blogspot.com. Eh, es la posibilidad de, de, uh -huh. que les damos a los oyentes. Es en nuestro blog, el que acompaña Boxeo Planeta, por supuesto. Eh, tienen toda la información que, que estamos eh, comentando aquí en esta edición número 70 y a partir de mañana van a tener eh, esta edición eh, grabada para que, bueno, si algún compañero o algún amigo no tuvo la posibilidad de escucharlo en vivo va a tener la posibilidad de entrar a nuestro blog y escucharlo tranquilo, cómodamente, quizás tomando algún matecito o sí, alguna sí, cervecita o algo, pero siempre escuchando esto que es Boxeo Planeta ...una pasión... ...que hacemos junto a Luis Perpacel... ...así es... Eh, ...me echamos con un poquito de historia... ...nos metemos en lo que decía el ranking nacional... ...en el año 1958... ...escuchen estos nombres y apellidos... Eh, ...para ustedes, los que pasan los 50 largos... ...en la categoría mediano... ...el campeón era nada más y nada menos que Andrés Celpa... ...el retador, Eduardo Lauce... Oh. ...el número 2, Tito Yani, ...el número 3, Oscar Rojas... Escucha el nombre del cuarto. El cuarto era Víctor Salazar. El quinto, en el escalafón, Ubaldo Saco. El sexto, Antonio Cuevas. Bernardo Romero era el número siete. Octavo estaba Marcelo Videla. Novelo, noveno, Miguel Rodríguez. Y décimo, Luis Toledo. ¿Eh? Reitero, esto fue, era en la categoría mediano. Año en que, por ejemplo, en la categoría liviano, nombre y apellido ilustre del boxeo nacional el campeón era Jaime Giné en esa divisional. ¿eh? Nada más y nada menos. Y en la categoría mosca, cuando el, cam el título estaba vacante, los candidatos eran el número uno, Carlos Miranda, y el número dos, quien fuera posteriormente campeón del mundo, me refiero a Horacio Acabalo. Bueno, bueno Luis... Eh... <risa> Qué Vamos mechando un poquito, qué, ¿eh? qué jugoso que es eso. No, que, me, yo, lo yo me quedo, y... me quedo callado y porque sí. me gusta escuchar este tipo de, sí. de, de información, no. de, de vieja data. La verdad que eh, la historia del boxeo es algo muy apasionante. Y, sí. eh, y, uno... y recordar algunos nombres y apellidos de boxeadores que marcaron una época, ¿eh? desde su estilo, el, el combativo, el noqueador, el estilista, aquel que convocaba a gente con el solo hecho de decir... Eh, este fin de semana se presenta Por ejemplo Horacio Caballo, Por ejemplo eh, El año 58 es el año de Alexis Mitev, Que fue a los Estados Unidos Era toda una sensación ¿eh? Eh, Que recibió el premio estímulo De la guía pugilística Que en esos momentos era realmente un libro Que hablaba del boxeo a nivel internacional Damián Bueno Luis, como te había prometido El futuro de Manny Pacquiao eh, Manny Pacquiao retrasa su próximo combate de abril eh, como se esperaba eh, Que iba a, a, a... ya tenía fecha pactada uh -huh. Y bueno Se reunió con Bovarum Para decidir eh, cuál va a ser su próximo rival eh, Se había hablado de Tim Bradley eh, En lugar de Juan Manuel Márquez eh, Están ahí Bovarum está decidiendo Cuál va a ser El futuro de Manny Pacquiao Pero ya recibieron por Twitter eh, la propuesta indeclinable de Floyd Mayweather de enfrentarse con fecha cierta el 5 de mayo. Floyd Mayweather quiere pelear con Pacquiao, es lo que todos queremos, todo el ambiente pugilístico a nivel mundial quieren verlos enfrentados y bueno, hoy, por hoy, Floyd Mayweather está cumpliendo una condena de 90 días si mal no uh -huh. recuerdo eh, por... Eh, No sé si violencia doméstica, bueno, algo que, que, bueno, es fuera de lo que es eh, a nivel profesional con sí, sí. My Pero por supuesto, a través de Twitter eh, dijo que él tiene ya la fecha para, para combatir. Si no es con Paqueado, sería con otro. Pero él quiere combatir con Paqueado. Me parece que eh, de la edad de Floyd también eh, le, le va a empezar a pasar factura y, y, sí. y lo va a apurar. Eh, sí, sí. Este combate, por supuesto, que le dejaría eh, ya My Weather es multimillonario, uh -huh. Paquiao también, pero me parece que esto generaría. ¿Esto es por la gloria? El pay-per-view explotaría. Sí. ¿Esto, yo, por eh, esto es, eh, es por la gloria? ¿Esto no, es por la frutilla del postre? Es por la historia en, eh, de los años. Me parece que son peleas que, como uno no se olvida de. Sí, para eh, el eh, recuerdo eh, Marvin Hagler, Price Jager sí, sí. eh, Lerner me parece sí, que sí. son peleas que hacen un punto de inflexión en diferentes épocas sí. me parece que la de Mayweather y Pacquiao sería un combate que eh, si todo saldría bien sería un, una pelea para no olvidar uh -huh. eh, si vamos a los puntos de una pelea para revancha seguramente eh... Sí, yo, yo creería que no, no iría a los puntos porque los ¿Usted? dos saldrían ¿Sí? eh, a def No, no creo que llegara a los puntos esa pelea No, hay lona no, ahí. No, no. ahí para mí, Usted Ailona, oyente, para... ¿qué opina? Hay lona, coméntelo. En, en, ¿En dónde lo puede comentar? A ver, en el blog. En www.boxeoplaneta.blogspot.com. Eh, pues bueno, eh, ¿sos mexicano? ¿Sos español? ¿Sos argentino, uruguayo, colombiano? Eh, comenta si hay este, vía rápida en. en lo que va a ser Floyd Mayweather y Manny Pacquiao 5 de mayo dijiste 5 de mayo es mm. eh, la fecha que Floyd Mayweather tiene tanto para sí. HBO o sea ya está la, la, la fecha se hablaba tiempo. de m, hay un un precontrato firmado uh -huh. pero por supuesto con una cláusula que permitiría eh, la rescisión de ese contrato que es con Robert el fantasma guerrero el hombre que iba a combatir con Marcos René Chino Maidana y que Ajá, sufriera sí. bueno una, lesión, una en lesión en el hombro en el hombre. y que no pudiera combatir sí. Eh, si no fuera, si no peleara con, con Paquiao, estaría combatiendo con Guerrero pero todo apunta eh, a que combatirían hay una sola persona que es la que tiene que definir esto, que es Arum. Eh, este... a ver qué quiere Bobarum si, sí. si quiere bueno, que quede en la gloria eh, Manny Pacquiao o que quede esa, esa mancha en la que esquivara un Mayweather que ya sí. Prácticamente, mh, vía Twitter y vía todos los medios, la prensa de los Estados Unidos uh -huh. lo está diciendo. Eh, ya está, él es, es indeclinable la decisión de Mayweather. Sí, sí. Eh, ahora pasa tanto por mm, Manny Pacquiao y, por supuesto, por Bubar. Para Floyd es ahora o nunca. Eh, ¿Los kilos? Eh, bueno, eso estarían en, encuadrados, en calculo que estarían combatiendo una, en la categoría vuelta, uh -huh. sí. En la parece que eh, Floyd no le cuesta dar la categoría a Welter podrían combatir tranquilamente en un intermedio entre, entre Welter y Super Welter eh, sería cuestión sí, de sí. 68 kilos eh, Mayweather no tiene problema para variar entre, esas dos, eh, entre esos dos pesos suelen decir los mexicanos eh, cuando hablan de los, de los deportes el abrazo para todos, ellos, para todos ellos le vamos a, en el sentido de favorecer eh, un mexicano te diría, le voy a Floyd, pues yo le voy al Manny Paqueado. ¿Vos, Damián? No, Floyd Mayweather para mí no es superior, sí. eh, superior por lo que se vio en el último combate mm -hmm. frente a Juan Manuel Márquez. ¿Y cómo hacemos como Me parece con... que sí. Floyd Mayweather está, lo he repetido en Escalón varias ¿Escalón arriba? Sí, dos o tres escalones por arriba de, de cualquiera sí. de los de este momento. Eh, Aníbal, y bueno... ¿Aníbal? ¿Aníbal? ¿Floyd Mayweather o Manny Paqueado? Él no, dice, él la ve tan pareja que dice, este... no, no, yo coincido, coincido contigo. Sí, eh, el el recuerdo grande también para eh, Carlos Tata, Valdomir el 7 de enero, si mal no recuerdo... Uh -huh. eh se cumplieron, bueno, se cumplió la, la, el aniversario en el que él combate con Sab Yudá y ah, que eh, bueno, haciendo caer todos los pronósticos sí, de sí, la prensa sí. mundial y de los aficionados de los Estados Unidos, sí. eh, da vuelta a esa pelea frente a Sab Yudá, en la sí. que la tenía toda de perder y se corona campeón del mundo, eh, uh -huh. el Carlos el Tata Valdomir, eh, bueno, fue campeón en, en ...categoría vuelta en la corona... Eh, ...Consejo de boxeo, claro, boxeo... ...para enriquecer el palmarés... ...de una provincia de Santa Fe... ...que tiene, ha tenido y tiene... ...y seguirá teniendo grandes campeones... ...grandes pugilistas... Eh, ...al margen del boxeo internacional... ...una cortita... ¿Cómo no? eh, ...la Federación Argentina de Boxeo... Eh, ...tendrá... Eh, ...la posibilidad de manifestarse... ...en relación a, a los problemas... ...que hay en la organización de distintos... ...festivales boxísticos... Eh, ¿Hará algo con relación a Gumercindo Carrasco y Juan Manuel Bonani? Eh, lo dudo Luis, eh, es hermética es la hermética, Federación Argentina claro. de Boxeo, es comparable a la asociación del fútbol del argentino, es, sí, es hermético. Sí. ¿Qué dirían José Oriani, prestigioso presidente ah. de la FAP, e Icaro Frusca, incansable y competente directivo de la Federación Argentina de Boxeo, no? allá casi finalizando la década del 50, comenzando la del 60, ¿no? donde en realidad trabajaban y, y, y tratando de hacer siempre las cosas bien. Y te, el boxeo nunca fue todo, 10 puntos, pero había gente que, que sabía ponerle lomo a las dificultades. Pero bueno. No, ¿Pero qué diferencia cómo se trabajaba uh -huh. en el boxeo, ya que traes el recuerdo aquellos años, Luis? Eh, se trabajaba de otra manera, eh, mira... Más profesional, yo... más respetuoso, ¿no? David. Era, era todo más eh, respeto Los púgiles respetaban a los técnicos Los técnicos subían con, con la vestimenta eh, adecuada En ese color blanco Siempre había una, un respeto hacia las entidades Se respetaba la Federación Argentina de Boxeo Se respetaba el título argentino Se respetaba el título sudamericano Sí señor. Hoy por hoy, ¿quién pelea por el título argentino? Nadie, no le interesa a nadie Todos quieren eh, los títulos sí, sí, latinos sí. Para ver si trepan en el ranking, si sí, sí, lo sí. llaman de afuera probablemente estamos hablando de que en, en la época de, de Tito Lectura la, la, la, la época que vos me decís uh -huh. eh, no, a pelear por un título del mundo no iba cualquiera cualquiera era dificilísimo acceder eh, boxeadores que llegaban con 70, 80 peleas a, en, en el plano pucha. profesional por favor. en el plano profesional Luis y, y es ahí donde se ven los frutos donde se consiguieron grandes campeones, donde se forjaron grandes carreras. Eh, Carlos Monzón, eh, antes de pelear por el título del mundo... Muy buen eh, ejemplo. Había Muy hecho en ejemplo. el orden de los ochenta y pico de pelea, en el, en el plano profesional. Es decir, eh, se trabajaba de otra manera. Se pensaba también en aquellos pugilistas que debían prepararse y llegar bien a los distintos juegos ¿no? de la época, a nivel sudamericano, paramericano, Juegos Olímpicos y demás. ¿Eh? y también se consideraba y mucho a las plazas de, de, de lo que se llama del mal llamado interior del país que en más de una oportunidad han salvado la plata en esto no este, bueno, bueno, Luis, pero, eh... ojalá vuelvan algunos de, de esos tiempos como siempre tiene la esperanza eh... ¿Tiene, ¿Usted tiene saludos? porque lo veo que tiene ganas de informar ¿Algún saludo? ¿Algún gimnasio no? en particular? y yo usted sabe que me dije a mí sí, me tira no sé. eh, a Lenny Pellegrini sí, sí, seguro, que le sí. a usted le tira ah, a Lenny Pelegrini pero cree que le dio una cosa mis compañeros Pasaron, no están no, no, no, no, con el bueno, calor medio aflojó un poco no, pero está muy yo bien yo sigo yo sigo está muy bien porque se aconseja en la medida de lo posible de que los esfuerzos eh, se atenúen un poco eh, el, el clima es insoportable agobiante por demás pero, pero lo que nos gusta seguimos eh sí, ahí, lo, con el calor y no, todo si, nos cuidamos eh, pero seguimos usted es un campeón sin corona Ahora, ¿quiere que le diga una cosa? Pasaron 70 programas Usted no tiene vergüenza Discúlpeme audiencia que yo le diga esto a mi amigo Aníbal Cuénteme Pasaron 70 programas Me viene prometiendo que Luciano Ploner Donde él entrena va a venir acá y todavía no vino vi, no. yo creo que ahí, no sé bueno, y bueno, le pero, prometo que lo vamos a gestionar eh, pero gestione la presencia de Luciano Ploner acá, salvo que Luciano no? Ploner eh, no quiera venir, no, no quiera traer no, sus no, elementos no, sus no, implementos, no. está bien que se tranquilo que eh. se lo vamos a traer yo le creo Bueno, se vuelve a presentar Javier Francisco Maciel. Ah, sí. Va a combatir con Esteban... Ponce, el pajarito. Sí, señor. El pajarito. Esto va a ser a 10 asaltos, categoría mediano. eh La vedette del boxeo, categoría mediano, Televisa Tays Sport, a partir de las 22 horas. El viernes. Esto va a ser este viernes, este ¿eh? Y el combate que hablábamos... ...anterior, entre Bermúdez y el Pumita Santillán... ...va a ser el, el sábado... ...también televisado por Teis Sport... Eh, ...esto va a ser eh, Luis eh, Maciel... ...Ponce Club Ferrocarril Oeste... ...Merlo, provincia de Buenos Aires... ...ah, eh. mire... ...sí, señor... ...otro ferro, pero en Merlo... ...no en Caballito... Eh, ...te hago una consulta... ...porque yo entré algunos minutos más tarde... Eh, sí. ...tuviste posibilidad de hacer el comentario... ...de lo que sucedió en San Antonio de Areco... Eh, ¿Por el cinturón MB pluma vacante, en un combate de diez vueltas donde la locomotora Alejandra Marina Oliveras este, derrotó a la mexicana Jessica Villafranca? No, eh, en... dije que lo íbamos a comentar, por supuesto Bien. que Bien. para analizar este tipo de combate lo a un especialista. Sí, en sí. este caso... <risa> si yo soy especialista, ¿usted... ¿qué quiere que le diga ¿Qué le a pareció? La ¿Qué le pareció? Y me pareció una frustración. Porque Esta chica, esa criatura... Por eso yo eh, estas cosas se las dejo a usted porque... No, no, sí, yo porque... Eh, eh, la mexicana Jessica Villafranca. 18 y, años, ¿eh? Y, y como el como apellido dice, se llama sí. Franca. Eh, no tiene la categoría para combatir por un título del mundo, Luis. Y, y, y los colegas estaban hablando de que es la quinta posibilidad que tiene esta chica no. de combatir por un título del ah. mundo. Entonces uno dice cómo. Empezó a los 12. Si empezó, no, no, eh, <risa> pero si, si tuvo 5 posibilidades de chance de título del uh -huh. mundo y combate de la manera que combatió, y combate como um, cuando combatió con Erika Farías, que también se quedó en el rincón, sí, señor. Eh, de la misma manera que pelea con... Bueno, la, la, eh, la estructura física de Alejandra Olivera, si la comparábamos, 33 años, sí. si la comparábamos con esta chica de 18 uh -huh. años, y bueno, yo eh, directamente no pueden ni combatir donde le pegaba abajo se doblaba eh, miraba el rincón se quería ir eh, se quería sí, rajar sí, del sí, combate sí, sí, pero sí. no es porque la, la boxeadora porque eh, hay mucha superioridad por parte de Oliveras sí, sí. Eh, tiene mucho más bagaje boxístico que esta chica que, uh -huh. que apu, la han apurado eh, dice que tiene una, 250 peleas amateur no, con, en México no, se, no. se suelen hacer este tipo de, de carreras así eh, meteóricas muy, muy, sí, sí, muy chiquito, sí, sí, chiquito sí, uno muy, sabe pero pero me parece que lo que sucedió en el club Luján eh, de San Antonio de Areco como vos decías Luis en la provincia de Buenos Aires eh, fue un papelón Fue un papelón, una frustración eh, muy grande Es una lástima porque, sí. claro, Alejandro Oliveras Con este combate ganado eh, Queda en la historia del boxeo femenino Y en el boxeo argentino Porque, claro, gana tres títulos En categorías sí. eh, diferentes eh, No Am le vamos a quitar mérito A la profesionalidad De la boxeadora jujeña uh -huh. eh, eh, Hoy por hoy Radicada, radicada en, en la provincia Fe. de Santa Fe eh, sí. De la mano de José Lemos Sí eh... Permitidme que sí, sí, eh, no sí, quiero Luis. olvidar, porque a mí me gusta también el post-pelea. El, el post-pelea ¿no? post tiene que ver con las declaraciones del pugilista, con, con, a veces con los comentarios y la apreciación de los colegas, eh, el árbitro del combate, que fue Hernán Guajardo y demás. Eh, creo que lo que dijo eh, la locomotora Alejandra Oliveras eh, me dejó en claro que siguen en cantidad los pícaros. Todos mis representantes se llevaron la plata. Eh, no solamente dijo que se llevaron la plata los representantes, que eh, estaba tan mal económicamente que agradecía a Carolina este, Duer que la guíe psicológicamente, boxísticamente hablando también. Y bueno, eh, tuvo que agradecer algo que, que me parece que, que, que está bueno. Eh, la operación a la que va a ser sometido su hermano de 30 me años mensaje, o... de cadera sí, sí, sí, sí, eh, sí, sí. creo que eso fue un gesto de, de Alicia Kirchner que en realidad debe haber sido anoticiada por ella misma que lo necesitaba y para uno no es nuevo porque cuando uno se informa y viene del boxeo, el boxeo femenino en la Argentina está este, bancado desde la presidencia de la nación este, pero esto que los representantes me dejaron sin un peso este, la verdad que me tiene harto Es algo que nos tiene acostumbrado al boxeo ¿Mm? y, y la que tenemos que decirlo, Luis. Mientras se digan las cosas, siempre queda una esperanza Luis, de que se revierta todo esto. Uno sabe que no se puede hablar en un montón de lugares de mucha plata, pero hacer 50 y 50 al sí, menos. Bueno. Este, repartí el, el, el poco dinero que hay, pero repartílo. No. Bueno, no eh, sí. Alejandro Oliveras, eh, luego de, de combatir con la mexicana y en la que fue muy cuestionada, Sale al cruce y dice, bueno, está bien, eh, yo no tuve, digamos, un enfrentamiento duro con, claro, con Jessica un Villafranca, una equivalencia, claro. pero sí propongo pelearla a Jessica Marcos. Así que ya está el desafío ah, bueno. para que combate sí, sí, sí. Jessica Marquez. Me parece que sería nah, eh, está una muy pelea de, de Luna Park ¿Surgió, ¿Surgió, ¿Surgió de surgió ella? Surgió de ella después el combate. Sí. Está bien, dice. Yo sí, sí. no tuve equivalencia con Jessica Villafranca. Que me la traigan a, a Jessica Marquez. Claro. Ahí tengo equivalencia sí, sí, sí. Y, y, bueno, y quiero demostrar que realmente estoy preparada para grandes cosas y para defender mi título. Así que bueno, sí. vamos a ver qué Eso qué estuvo sucede. bueno ¿Quiere que vayamos a la primera pausa Y cuando retornamos seguimos con todo el material que tenemos? Antes ¿Eh? de ir a la pausa sí. eh, Bueno, tengo una información Yo diría, más que un amigo Es, es parte de, de Boxeo Planeta Él, es, sabe, él sabe que cuando, cuando él quiera 9, sí. Es más que Aníbal Bosque Acá está la silla Es más que Aníbal Bosque Más que, son, son, que, todos, que, son, son todos, son eh, todos amigos de Boxeo Planeta. No, no, pero... yo sé que tenemos muchos, más que Yuria, más que Marcelo González, este, no sé, más que, que, que Carsetti son gente que ha estado con nosotros, que sabemos que nos apoya y demás. Este, eh, ¿Es de la zona? Es de la zona. Ah, eh, y por supuesto estamos hablando de Enrique Sánchez y me manda, ah, por ah. supuesto, una efeméride desde el día de hoy. Sí. Eh, Bueno, está él, bueno eso. Está sí, sí. Hoy bueno, se cumplen 56 años de la primera pelea mundialista en el país, uh -huh. en la que Pascual Pérez le gana por punto tras 15 asaltos al filipino Leo Espinosa en el Luna Park. ¿Eh? Esta información, por supuesto, Enrique la, la, la trae de, bueno, de un periodista, eh, Julio Ernesto Vila, que bueno, es, eh, es un libro abierto, un hombre que es muy respetado en el ambiente. Eh, un hombre que, que realmente todos los que estamos en el boxeo debiéramos consultar porque sabe mucho de esta actividad y, y al cual, eh, bueno, eh, le, le, lo respetamos por, por eso que, que siempre ha, ha dicho las cosas con conocimiento de causa y me parece que hoy por hoy eh, hay tanto, tanta gente que habla de este deporte eh, sin tener mínimamente un conocimiento Realmente lo de, lo de Vila es eh, para priorizarlo, Luis. Gracias, Enrique, por la información. Nos vamos a la pausa, pero le tiro otra, sí. otra cortita. Informa a Pablo Sarmiento. Eh, me, me manda una información. Ah, no Pablo Sarmiento que me dijo, cuando ustedes quieran... ¿Qué nivel? Eh, ¿Qué, vamos nivel? A ¿Qué nivel es suyo? Desde el rincón de Sergio Maravilla Martínez viene la Está información. Está disponible. Me dijo, ahora tengo sí. un compromiso. Eh, porque va a haber una pelea de título en mundo. Pero, por supuesto, cuando... Eh, tengo un, un huequito Va a salir en Boxeo Planeta Nos va a contar cómo viene el futuro Sergio Maravilla Martínez Bueno, después te voy a contar lo, todo bueno. lo que me dijo eh, el, Bueno, el Team Maravilla Empieza este 2012 con grandes peleas 3 de febrero en Las Vegas El ruso Magomed, el pesado Ajá. 18 de febrero la nueva incorporación de, Del Team Maravilla Por el título del mundo, Gabriel Campillo Que es el hombre que, había, que le sacó el título le sacó al, al Pigu Garay. ¿eh? el al Hugo Pigu Garay. Sí, señor. Eh, 17 de marzo en Nueva York eh, va a pelear Sergio Maravilla Martínez, por supuesto. Eh, en marzo, el día 24, en Panamá, a Zahel Cosio combatirá con Alexander Herbrand. Y el 17 de abril en México va a estar combatiendo eh, Javier Fortuna, ¿eh? Bien, así que nos informa Pablo Sarmiento. Bueno, todo el movimiento de él le dice el, el Team Maravilla. El así Team que, Maravilla. Eh, gracias sí, Pablo sí, por sí. por mandarnos esta información para, para boxeo planeta. Y eh, para hacer y yo me parece que eh, estoy, llamado, estoy hablando a dos manos. Hoy, que el programa. De eh, le voy a decir Vámona, yo, Paula, oyente a te... oyente de boxeo. En estos momentos imagínenselo. Botitas negras sin ningún otro artículo que tenga que ver con alguna mediecitas, o qué no. así tipo Mike Tyson, pantaloncito negro, cortito, ¿eh? cabello bien rapadito, y en el infighting, me tiene contra las cuerdas, no puedo salir a los laterales, este muchacho me, tiene lo... me mete uno super que no puede ser, informativamente hablando. Gracias a Silvina Catalá por participar en la consigna, nos vamos con Aníbal a la primera pausa.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 cuando faltan tan solo 15 minutos para finalizar Boxeo Planeta en la edición número 70 estamos en la 88.9 Radio Gran Rosario provincia de Santa Fe, Argentina para todo el planeta y un público silencioso pero que es multimillonario por eso siempre decimos con Damián Casino las grandes cadenas televisivas como HBO, eh, Fox Sports eh, torneos, y torneos y Competencias y tantas otras la ESPN, eh, todas tienen espectáculos de boxeo y cuando los grandes del pugilismo mundial se presentan, los grandes artistas, aquellos que son eh, figuras rutilantes en, en todos los órdenes de la sociedad, se hacen presentes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Nosotros tenemos la oportunidad enorme que nos brinda esta casa, que es la radio Gran Rosario 88.9 de aquí de Rosario Santa Fe, Argentina, de trasladar información, eh, algunos análisis, apreciación de esta... ...de esta actividad que tiene tantos adeptos. Y por supuesto le agradecemos la deferencia a uno de los oyentes de la primera hora... ...como es Ramón Romero, que estaba invitado a, a compartir con nosotros el programa... ...y que por supuesto hoy no pudo venir, pero lo hará próximamente. Y por este, añadidura, eh, uno de los grandes luchadores de la ciudad de Rosario... Eh, creo que muy pocos conocen la ciudad de Rosario como él. Eh, es un hombre siempre vinculado a, a la actividad de los medios, eh, tiene su compromiso con la sociedad, este, es un compañero de verdad, un compañero de verdad. Se llama Rubén Sauro, es el titular de esta emisora y reciba él y su familia, su hijo y toda su familia el abrazo grande de Damián Casino y quien le habla, Luis Parpaceli, porque nos da la libertad de expresarnos este, como nosotros queremos y una manera eh, importante de estar junto al pueblo es precisamente apoyar esta actividad, el boxeo. Desde que el hombre eh, está en este mundo ha intentado dirimir muchas diferencias, Damián, eh, a través de los puños, hasta que con el devenir del tiempo esto se fue enriqueciendo, se hizo profesional y por supuesto comenzó a elegir un lugar de donde eh, crecer en la vida. Y eligió el boxeo y hay muchos ejemplos de hombres que han formado familia y no solamente han hecho dinero. Otros por ahí lo han dilapidado, otros no han sido bien acompañados. Pero el boxeo es una salida en esta vida. Así que agradecemos muchísimo a los oyentes que tenemos. Eh, días pasados, Damián... Rubén Sauro eh... también es un oyente de Boxeo Planeta. ¿Eh? Y sin duda, sin duda Otro oyente más Y muy, importante y, y, y muy importante y de eso estábamos hablando también en, en, en el descanso, en la pausa eh, Hablábamos de, de que para nosotros es un orgullo Que a veces vemos algunas figuras eh, que han sí, pasado Como sí, Mariano sí. Natalio Adrenalina Carrera eh, Velasco, Sergio Víctor Palma Sí, como eh, te decía Luis, anoche estaba viendo uh -huh. por televisión Un programa que se llama Trayectorias Que merecen ser recordadas Es. Eh, es un programa que se hace aquí en la ciudad de Rosario y justo tuve la posibilidad de, de ver ese nuevo, ese nuevo programa y estaba nada más y nada menos que un hombre que pasó por Boxeo Planeta alguien es. que eh, es un, un profesional eh, que será recordado por mucho tiempo aquí en la ciudad de Rosario eh, alguien que donde va prestigia y por supuesto me estoy refiriendo a Héctor Vidaña. Así es. Eh, es una presencia que Boxeo Planeta, de la mano de Luis Parpaceni, quien te habla también Casino, no, no, no vamos a olvidar eh, fácilmente. No, porque además ha, está lleno... Ha marcado lleno... a Boxeo sí. Planeta tanto Héctor Vidaña como también Néstor Yuri, y bueno, todos los bueno, amigos de Boxeo Marcelo Planeta. Marcelo González, pero me de Compatispey, sí. eh, Por lo sí. que es Héctor Vidaña, uh -huh. eh, me parece que haber, haber tenido ese gesto, esa humildad, de acercarse la humildad de los grandes. Eh, a nuestro programa eh, vos tenés una, una mitad a mí no uh -huh. me conocía y, y bueno, lo que fue después de, de terminado el programa eh, los consejos me, me, a mí me, me me hizo muy bien me, me, me halagó mucho Luis te, te lo quiero decir porque realmente eh, como se lo dije a Héctor eh, yo lo veía en Canal 3 y, y, y quería escuchar eh, la apreciación sí, de boxeo sí. que él daba porque realmente esa voz inconfundible Además, una manera Pensaba. muy simple de expresarlo, un hombre que sí, ha trabajado bueno. en grandes medios en Capital Federal, que ha tenido la posibilidad de viajar eh, para ver combates por títulos del mundo, acompañando a nuestros compatriotas. Una y, primera por supuesto, figura de, de una primera Rivadavia. figura Sí, señor, eh, una Radio primera Rivadavia. figura. En su momento, eh, Héctor lo, lo, ha, lo ha comentado, y muchas uh -huh. veces no lo quiere decir, pero eh, cuando él era figura en, en Rivadavia, estaba mm, su, su cuerpo de, de trabajo, estaba eh, eh, Araujo, eh, bueno, trabajaba con Muñoz, sí, sí, eh, Horacio García Blanco, sí, toda esa sí, muchacha. Ricardo, sí, sí, eh, indudablemente. Y nombres bueno. que hoy, hoy están en, en el primer nivel Así del es. periodismo nacional. No, Además, bueno. en el marco de lo que tiene que ver el boxeo nacional, nosotros también hemos tenido el aporte de, de pugilistas de actualidad, ¿no? Y, y, y yo recibo todavía el reconocimiento a poder hablar con, con Pablo Sarmiento, por ejemplo, desde los Estados Unidos, él se comunicó con nosotros para, para hablarnos sobre Sergio Maravilla Martínez, eh, y hemos tenido figuras como nuestro Sebastián Andrés Luján, como Pablo Barbosa, eh, como Cristian Díaz... Le mando saludos, ¿eh? Sebastián Luján, y bueno, te le, agradezco eh, muchísimo, Seba. Eh, muchísimo. Fue papá, lo felicitamos. Eh, se le adelantó un poquito ahí eh, un mes baron, antes, pero. ¿Chancleta o.? Eh, baroncito, baroncito, baroncito, baroncito, baroncito sí, sí, vino con saludo, los guantes. El vino otro día justo lo, lo llamé y me, eh. me comentaba eso. Estoy, estaba justamente ahí en el hospital eh, que, que había nacido su, su segundo hijo. Así que el saludo. Lo mejor para él. Lo mejor, lo mejor. Seguimos con la información, Luis. Eh, le voy a seguir tirando golpes. Este próximo sábado. Eh, no eh, Televisa Taze Sport De la mano de por supuesto Marcelito González uh -huh. eh, Quien también pasó ahora aquí por Boxeo Planeta eh, Va a dar una nueva velada de boxeo Esto va a ser a partir de las 16 horas 17 horas del día sábado eh, Va a haber eh, Bueno, viene desde el exterior eh, La velada eh, va a haber un título, bueno, un título supermediano, por supuesto, en juego. Organización Mundial de Boxeo. Se va a enfrentar Robert Stiglitz de Alemania. Enfrentará a Henry Weber también de Alemania. Y por supuesto, en el semifondo tenemos un argentino. A ver. Ay, ¿cómo le irá este no, argentino? No, no. ¿Cómo sí. le irá este argentino? ¿Va bien preparado? ¿Se fue de último momento? Ah. Bueno, y, va, y, y no, la tiene, no la tiene fácil, ¿eh? Va a combatir. Eh, Pablo Oscar Natalio Farías, que se va desde la Argentina con un récord de 19-1-0 con 11 knockouts, y va a combatir con Arthur Abraham, ¿eh? el, Ay, papá. El, el radicado mm. en Alemania, eh, que tiene un, un palmarés de 32-3-0, sí, sí. 23 knockouts. Eh, bueno, lo mismo lo hemos visto combatir también con Héctor el artillero Velasco, sí. en la que lamentablemente Héctor perdiera por, por knockouts. Por por knockout, sí. Con Abraham, eh, pero bueno, vamos a ver qué es lo que le depara a Pablo Farías. Ojalá vaya bien preparado. Sabemos que, que Farías eh, no es muy amante de gimnasio, uh -huh. pero bueno, vamos. Ojalá pueda ser un gran combate. Eh, va a estar el, en juego, por supuesto, el título internacional eh, supermediano en juego. También eh, va a haber otro título internacional. Pero en esta en categoría FIB, eh, en categoría pesado, eh, va a estar combatiendo Krubat Puled eh, Búlgaro, eh, que combatirá con Taras Baidenko de Ucrania. Esto va a ser Luis en el Baden, Arena, eh, Offenburg, Baden, Wattenberg, Alemania. Alemania. Eh, eh... Comentarios de Marcelo González. Eh, y con esto cierro, Televisa Teises, eh, perdón, Canal de Cable Space, Space. a partir sí. de las 16, 17 horas del día sábado. Agradezco profundamente los llamados, los mensajitos de texto con la respuesta de la consigna de hoy, a Daniel de la Zona Oeste, a Jorge y Ramón de la Zona Centro, a Rubén de Zona Norte, a eh, Arielito Teitelbaum de allá de San Martín a 3200, a Gustavo Cauriza, eh, el fiel, acá entramos en la fidelidad ¿no? desde siempre, a, a Narváez, a Edgardo Sabino, y por supuesto, bueno, eh, la remera de Olimpia Deportes, de Mendoza 1028 eh, se la lleva Silvina Catalá ¿eh? una mujer, vamos a dar este, la preeminencia a, a, a, a la chancle diríamos este, así que Gustavo de, de Olimpia Deportes te voy a dar el mensaje y por supuesto que el oyente va a poder comunicarse si, si quiere con mensajito de texto y le voy a confirmar la dirección exacta de Olimpia Deportes agradecemos también profundamente el apoyo comercial de todos aquellos que desde el primer día están con Boxeo Planeta Bueno, Luis, eh, vamos cerrando esta edición número 70 de Boxeo Planeta eh, con más información. Eh, Mario Arano ya está preparando... Eh, ¿Quién dijo? Su nuevo... Mario Arano. Mario Arano también estuvo en los micrófonos de Boxeo Planeta. El eh, socio de... Golden Boy, es el representante de Golden Boy en Sudamérica. Nada menos. Va a estar eh, ya preparando, bueno, su próximo festival. Esto va a ser el, el viernes eh, 20... Eh, y va a estar, bueno, eh, seguramente va a tener en la pelea de fondo a la vuelta ya eh, de Lucas eh, Martín Matisse, uh -huh. eh, quien ya está abriendo, bueno, su, su año 2012, eh, va a enfrentar a un rival que todavía no está confirmado el nombre Luis, pero eh, es, se trataría de un mexicano, eh, y por supuesto estaría ya perfilándose para una nueva chance de título del mundo. Eh, está ahí Lucas Matisse, le falta ese sí, último, poquito, ese, ese el último, el último empujón, empujón sí, que sí, tuvo el último que tuvo dos combates que ya lo hemos dicho en diferentes sí. programas que le robaron ...y que bueno, vamos a ver si, si tiene esa posibilidad... ...se lo merece por todo lo que ha hecho Lucas Matisse... Así ...es eh, es, un, es un chico que... ...abocado de gimnasio, respetuoso... ...profesional eh, 100% que, sí. que ...siempre estuvo, bueno... Al, eh, ...con su mismo técnico... Con, bueno, ...siempre también... desde uh -huh. la mano de Mario Arano... Me, me, ...me parece que se merece... ...triunfar... Eh, ...bueno, esto va a ser... Eh, eh, ...televisado por Direct TV... Eh, ...el Mega Festival va a ser... Eh, ...en Puerto Madryn... Y, y bueno, lo tiene como. Va a haber otros combates. Eh, a ver, eh, va a haber un título junior en, en, en juego del Consejo Mundial de Boxeo. Eh, va a estar combatiendo Seven Sweet García, eh, que viene de, de España. Eh, también estará el campeón sud sudamericano mediano Claudio Chino Ábalos poniendo su faja el ante, el sí, sí, sí, ante el bonaerense Alejandro Gustavo Falliga. ¿Eh? Sí, señor. Lindo combate para no perdérselo eh, bueno Manuel Necuguelche de Chubut Enfrentará a Carlos Suárez eh, También está confirmado Sergio Gil Invicto de Santa Rosa eh, La Pampa Ante Jorge Miguel Valenzuela Bueno, muchos combates En realidad hay para eh, todos los gustos eso, Esta, esta eh, velada perfecto. va a poder ser eh, eh, vista A través de DirecTV Boxing eh, canal Quiero... 601 de la cadena Direct TV. Quiero agradecer profundamente Para este programa número 70 El envío de la historia del sur de Eduardo Lauce Que me hace entrega Enrique, Enrique Sánchez el, el abrazo es para vos Recién también me lo termina de entregar Lo voy a leer este, detenidamente Y vamos a ver de poder extraer Algunos párrafos que realmente Por lo que leí en las primeras líneas Es por demás este, de rica Esta historia de uno de los grandes medianos De todos los tiempos de, de Argentina eh, sueño con Damián Casino, entre otras cosas, que en alguna oportunidad en la ciudad de Rosario tenga un café temático de boxeo. Ah, bueno, no pide nada usted, ¿eh? No, sencillito humilde, amigo. Para pedir, usted para pedir, va Debe haber algún empresario, algún comerciante que un día haga un cafecito temático. Ahí nos reunimos todos. Ahí nos reunimos. Enrique Sánchez, Marcel, y Lucianito Ploner. Y todos los exboxeadores y todos los titulares de gimnasio. ¿Qué cuesta? Lo único que sí puede llegar a ser... este importante que todo el mundo vaya aportando las fotos de los grandes campeones argentinos, sudamericanos y mundiales que dio la provincia de Santa Fe. Porque sería exclusivamente para Rosario, Gran Rosario y toda la provincia de Santa Fe. ¿Qué dije Rosario, Gran Rosario? Sí, señor. Si usted escucha el 88.9, es porque en realidad la potencia de esta radio permite que usted escuche desde la mañana a la noche una programación realmente de excelencia también no déjeme promocionar nuestro blog compañero, y hágalo, hágalo. Eh, costó mucho el, el, el no Rubén Sauro problema. se va a meter en el, box, en el blog de Boxeo Planeta www.boxeoplaneta.blogspot.com eh, a partir de mañana vas a tener esta edición el número 70 eh, bajada en nuestro blog para que puedas escucharlo si no tuviste la posibilidad de escucharlo en vivo eh, también a través de www.radiogranrosario.com.ar Desde cualquier parte del planeta que te encuentres Podés escucharlo a Mi amigo Luis Parpacelli dando su apreciación De lo que es esta pasión Que hemos denominado Boxeo Planeta El cariño grande para Raúl Balletti En Pontevedra, España Que nos escucha a una hora muy particular Pero es como dice mi amigo Damián Casino eh, Cuando quieras, como está grabado, lo buscas. Y nos escuchas, Aníbal, gracias por el aporte de siempre. ¿eh? Él realmente es un, un... En el fútbol le dirían un centrocampista que distribuye todo el juego. Eh, Damián, ¿nos encontramos el próximo miércoles en esto que es Boxeo Planeta? ¿Cómo eh. nos lo comprometo bueno, a, sí. a seguir con esto? Traelo a Luciano Plona. Traelo a Luciano Plona. Lo a, eh, usted Luciano usted Plona. me pide, me sí. pide. le, le debo eh, la voz femenina a una boxeadora sí. femenina? La que quieras. Sí, ¿sí? ya, ya tengo gestionado, como dicen... Eh, eh, sí, se sí, dice en la jerga, tiré las líneas. La tigresa eh, cuña, Jessica, la tengo, Bob, eh, Jessica, Marcos, eh, la que vos quieras. Eh, ¿Cómo Fernanda anda Alegre, está de vacaciones? Ya me dijo, ya, ya ¿A la ¿está a de vacaciones? ¿Cómo anda Josué y Alma? Bien, bien, bien. Bien, Después, un bueno, grande. Un besito sí, grande sí, para tus hijos. Estamos eh? de vacaciones, así que... Muy bueno. bien. Nos estamos yendo. Yo también le mando el cariño grande a mis hijos, a Federico y Agostina. Aníbal, llévatelo, pero usted que está del otro lado, no se vaya. Quédese en la 88.9 Radio Gran Rosario, aquí en la provincia de Santa Fe, República Argentina.